pero es falsa, ¿no? Eh, o no eh, ¿O yo, no, propio, yo no. creo que no por lo menos por lo que he pagado debería ser auténtica ya dijeron en su día que era muy fácil eh, dar el cambiazo es muy fácil es muy fácil pero vamos con viejo avizor espero que el cambiazo haya sido menor porque sí, si no sí. ahora mismo iré que me lo, me lo cambie mira, ¿no? mira, mira qué guapo viene Carlos Canales que viene de colonial peruano eh, viene, bien, sí, eh, que no, de, de, de gran capitán ¿eh? criollo que toca la buena noche no sé, no, pero de los antiguos del siglo XIX que bien, te acercaste tú por la cueva de los tallos por lo menos con sí, ahí justo es donde pise una mina <risa> es que sitio. Entonces le llaman Carlos el cojo <risa> es, que un sitio, la verdad. <risa> es una de esas fronteras calientes ¿no? de, Muy de complicado no, no sé cuándo estuvo Jesús y se podía acercar a alguien Pero la verdad es que Sí, después de la guerra entre Perú y Ecuador de 1941 Los tallos quedó en la zona fronteriza entre los dos países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 Y no se las admitieron este, este equipo de investigación. Un equipo de investigación que estamos hablando de 150 personas en esta investigación que hubo en el año 1976. 150 personas, de las cuales muchísimas eran militares. Y una, y una... La mayor parte. Sí, la mayor, la mayor parte. parte. Sí. Pero había, había tablillas o no había tablillas. Exactamente. Bueno, entonces, ¿qué es lo, qué es lo que se encontró? Estuvieron bastantes días. Pues. Es que son 300 ojos mirando, ¿no? Eso. 300 ojos... El ejemplo es muy bueno. Sí. <risa> Eh, en muchas direcciones porque estamos hablando de no una cueva en fin para que los siguientes de, de galería pueden es, pensar sí. bueno, entrar en una cueva y por muy grande que sea pues es una cueva es una galería no, no estamos hablando aquí de un laberinto de galerías de hecho ya la entrada es como una especie de, de muralla vertical donde tienes que ya bajar como si fueras un espeleólogo con Vamos, sus de, cuerdas esto era Ibojima, lo bestia ¿no? Claro. Eh, por no contar los <risa> indos suaras, que también <risa> así, <o sea risa> que... Ah, bueno, y que los, los suaras, pues, que no hiciera gracia ¿no? <risa> claro y entonces bueno esa expedición <risa> es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 Es la edad genética del ser humano. Ah. Eso no se sabía hace treinta años. Bueno, pero um, aunque hay rumores, aunque se dice, aunque se habla, pero no hay un museo que exhiba una tablilla de estas. Había, sí, había, había, había, lo había, lo había el del padre Crespi. Era mm. un padre salesiano, sí. italiano, y él pues fue recogiendo piezas de estas. Pero ojo.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 El hecho es que al poco tiempo el padre Crespi muere, muere además casi casi en un estado de enajenación mental y, y no revela tampoco gran cosa, lo que sí... La es, historia de Crespi no se puede equiparar a la de Cabrera, ¿verdad? Eh, no, no, no, en absoluto. Eh, Crespi... que, no, pues, yo creo que todos pensamos en las piedras de Icarus. Claro, no, no, era, no, no era, más, era más... Yo creo que, hombre, vamos a ver, la diferencia fundamental es que yo creo que el padre Crespi fue una víctima de todo este tinglado, uh -huh. no me atrevo a decir montaje, porque yo entiendo que si sí hay algo auténtico en todo lo de la cueva de los tallos, Pero él sí si fue una víctima, sencillamente, pues fue recogiendo aquel material, pero no, no fue eh, una persona que validó todo lo que él tenía, sino simplemente que lo tenía a nivel antropológico. El caso de Javier Cabrera de Arquea, en las piedras de Ica, en Perú, él se considera en Adalid no solo mm. de esas piedras sino de las teorías que él está esgrimiendo e intenta justificar pues todo tipo de, de misterios que hay en Perú como el caso de las de las líneas de Nazca con unas piedras que él compra que él atesora que él divulga mm. y que él cobra además por entrar en el museo pues aquí no hacía el padre no Cabrera lo que intentó toda su vida es que nada le entorpeciera su historia ¿no? exactamente mm. si en algo se parecen estos dos personajes es que los dos tuvieron un museo insólito un museo raro mm. a, tanto a nivel de antropología como de arqueología y que los dos dieron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 Por su cuenta, con un pacto que había hecho con Juan Moris, que era su amigo, lo que hace es que rescata lo más valioso y lo esconde en un lugar secreto. Bueno, pues se sabe que en la casa de Goyenaguado tenía varias placas Exacto. de esta biblioteca. ¿Cómo sí. llegaron allí? Pues posiblemente, porque es verdad lo que él dice, que la rescató él directamente. Y, de mm. y parte de estas placas les, llevaron, les llegaron al escocer es lijal que es ahora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 Pues así de contundente el, el asunto, yo ya estoy impresionado, ya no sé qué hacer. ¿eh? Sí. Tienes su no, la verdad es que se curioso. ¿eh? Sí, sí, sí, sí, la verdad es que es interesante la acuerdo de los tallos, que se reavive el fenómeno, ¿verdad? Eh, sí. 30 años después, pues supongo que a partir de ahora se hablará mucho más acerca de este curioso enclave ecuatoriano, bueno, en la frontera con, eh, con Perú. Eh,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 Bueno, pues ahí tenemos uno de los epicentros mistéricos de la actualidad, la cova de los Tallos, que resurge con fuerza inusitada en este 2006, 30 años después de aquella célebre expedición. 150 personas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 Eso es para los semáforos, para que veas sí. un poco. <risa> vale, gracias.